10 de la mañana, 33 minutos, nos vamos ahora al Cerro de Montevideo para hablar con Robert Piña, con Cacho, sobre esta recolección de firmas que se está realizando para el plebiscito de la Seguridad Social. Robert, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, antes que nada, sí. un saludo y un agradecimiento al colectivo de La Radio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, perfecto Robert, ¿cómo marcha la cuestión allí con la recolección de firmas? Contanos un poco Bueno, la, la firma de papeletas se, se está dando a un muy buen ritmo eh, Mucha gente se acerca sin que uno este, lo llegue a abordar Para solicitarle la misma, ¿verdad? Este, el mayor problema, eh, lo que yo veo, es en, en algunos jóvenes, no todos Que uno le dice para derogarlas a FAP y Como que se demuestran en el desconocimiento del tema Y se, claro. como que se sorprenden y te dicen, pero yo tengo AFAP después la mayoría de la gente está más o menos al tanto y cuando uno les explica que es para volver a jubilarse a los 60 años y llevar este las jubilaciones, las pensiones a, a lo que es un salario mínimo por lo menos, que tampoco es, es la solución pero bueno, es, es es un respiro este y bueno, ahí como que acceden no a, a, a, a firmar por ahora este nosotros este, estamos este, los, los días sábados de 9 a 13.30 en nuestro local de Marzo UP que es en Camino Civil 4318 dieciocho y casi Carlos María Ramírez y bueno. la mañana también están la, la, los sábados este, de la calle Perú uh -huh. y los jueves y viernes a partir de las 16 horas ya hay algunos compañeros que están yendo a la, a la terminal la terminal de OVNI de, de, del Cerro es Carlos María Ramírez entre Turquía y, y Egipto Este, y bueno, yo tengo papeletas aparte acá en casa, en Bogotá, 32.13, esquina México. Algún vecino más que aún no haya sido visitado y pueda venir y solicitarme la papeleta, no hay ningún problema. En mi casa puede ser este, a partir de 8.30 a 11.30, porque ya que es el horario que estoy, por un tema de que cuido a mi nieta y claro. bueno, el tema del jardín y eso. Claro. Y después de 12.30 a 18 horas también es seguro que siempre hay también fueron visitados la semana pasada este, algunos compañeros de, de los barrios Los Cilindros en, en lo que es Monterrosa y, y, y Paja Blanca donde eh, le dejó también papeletas y bueno se comprometieron con el tema ahí fue Romy fue José Luis a, a visitarlo y bueno, tuvieron una, una muy buena por lo que nos contamos tenemos que coordinar un poco la feria tal vez de los domingos eh, que bueno teníamos vienen no es la feria como la de de la calle Perú, que está tan grande, pero también hay un flujo de gente importante. Eso tendríamos que arreglarlo a la reunión del sábado este, y, y ver cómo se va, y en el horario. Y, y, y, bueno, si habría, si necesitaríamos algún brazo más. Claro, claro. Eh, Robert, qué importante también lo que decís, ¿no? independientemente de la firma, claro, el desconocimiento que existe sobre esta situación y si la gente estuviera más en conocimiento de, de, de la realidad, eh, te, seguramente firmaría con más ganas y más rápidamente. Sí, sí, o otro problema que hay, otro problema que hay es que mucha gente y después no tiene la la credencial, no recuerda, sobre todo los jóvenes no recuerdan ni la claro. serie ni la credencial. Este, hoy en día ya de repente lo los papelitos no, no son una buena opción porque se arrugan, se, se quedan viejos, pero la mayoría tiene la opción de sacar una foto al una foto a los a la a la credencial, ¿verdad? Y andar en el Una, este, opción para eso, me parece. Cacho, cómo andas, buen día. ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Eh? Sabes que te estamos, Ajá. te estamos <risa> recibiendo medio entrecortado. Eh, no sé si puede ser el cable de, del teléfono tuyo o eh, nuestro. Pero... No, espera, a ver que me traslado al, al frente porque a veces en el fondo. no ¿Es un inalámbrico? Es un inalámbrico. Ah, ahí está, sí. ahí está la. Llegaste el tiempo, un poco, sí. <risa> sí. <risa> seguro. Ahí esa es la razón de, de, de que se entrecorta Entonces, sí, a iba, ver ahora. Ahora mucho mejor. Sí, sí. Bueno, sí, sí, estoy más cerca de la de la base. Te iba a preguntar eh, porque nos han contado los compañeros en la teja que eh, lo que ha pasado, por ejemplo, es que se acercan a la mesa votantes del Frente Amplio, eh, son, que vienen, que dan por descontado, y se pasé por el comité, por los locales que que hay. Eh, que, que ahora son menos que antes, ¿no? Pero quedan locales de comités del Frente Amplio y ahora, claro, rumbo a la campaña electoral empiezan a aparecer algunos otros. Dice, pero está o estaba cerrado, digamos, pasan o nos dijeron que no juntaban firmas cuando dando como por descontado que suponían que iban a ir a los comités y que no y sorprendidos de que no juntaban firmas y, y firmaban ahí, ¿no? Bueno, eh, yo eso a, a, a mí particularmente no me ha pasado, no me ha ocurrido. Claro. Eh, es más, hay algunos que han venido, incluso me extrañó porque el otro día un, un compañero me dijo ya firmé, en el, soy del Paso de Arena, firmé lo del Pepe, me dijo. Me extrañó porque el Pepe uh -huh. supuestamente no está sí. eh, a favor de esto. Pero eh, lo que sí veo son comités de base en la zona que, que sí están cerrados. Hay uno muy importante en Carlos María Ramírez que pertenece al Partido Comunista. Y a veces hay, hay gente allí en la mesita Pero no tiene mesa ni ni cartelería De que se firme claro. por nada Que justo la semana pasada lo comentaba Con algunos compañeros este Y después acá también en, en CERN Un comité muy conocido de, de muchos años este Que está cerrado Y hace 10 días eh, Llamaba a un plenario Y lo menos que mencionaba era este tema Ajá. este Había cartelería con, con otros temas y, Pero para nada hablaba de, del tema de la seguridad social claro. A ver, nos pide Héctor Vicente señor, desde Hernán, la sala de quiero redacción Quiero saludar al ilustre invitado De esta hora, ¿verdad? Eh, te mando un saludo desde acá del departamento De prensa, y a propósito de lo que Preguntaba Hernán eh, En el comité de base Del frente amplio de avenida Llanatacio, casi avenida Uruguay Desde ayer En la reja pusieron un cartel Que dice, aquí se puede Firmar por el previsito va. Y ponen Claramente los tres puntos que se están reivindicando con el plebiscito, así que allí hay un comité de base eh, que la gente de la zona puede ir a firmar. Bien, Final. Bueno, muy buena la aclaración y bueno, por lo menos vemos que no es la, la general de la ley, sí, sí. Eh, menos mal que por alguno por lo menos ya está empezando a, a despertar o, o a colaborar, no sé cómo mejor eh, valga el, el término. Robert, recordanos un poco cómo, para la gente que se está enganchando ahora, dónde se firma, ahora que te escuchamos un poquito mejor. Bueno, eh, yo decía, este, nosotros estamos en, en el local del, del 26 de UP, en, María en Camino Civil 4318, casi Cabo María Ramírez, eh, ahí es los sábados de, de, de las 9 de la mañana a las 13.30, y bueno, la feria de los domingos, eh, perdón, la feria los sábados en la calle Perú, Este, Perú y Cuba, por ahí siempre este, hay, hay un, compañeros este, levantando firmas. Después, eh, a partir de las 16 horas, los jueves y los viernes, es en, el, en la terminal del Cerro. Uh -huh. Y bueno, tenemos que, a, aparte de que hemos este, repartido algunas este, pla, este, planillas también para gente que sea, eh, digo, de alguna manera ofrecido, es decir, bueno, yo es mi firma y tengo tres o cuatro más, o tengo cinco o seis más personas que lo puedo... Este, Este, hacer firmar. Este, y bueno, y tenemos que eh, coordinar un poco para la, traba, empezar a trabajar la feria los domingos, que claro. es una feria más chica, pero bueno, es una feria al fin y al cabo en el, en el cerro, que también la fe, gente que no va el sábado ya va el domingo y bueno, este, de ahí podríamos agarrar este, gente que todavía claro. no, ha, no haya firmado. Y nos decía también que se necesita alguna mano más, ¿no? Se necesitan brazos, sí, sí, sí, porque a veces la gente dice, ay, ¿por qué no? El otro día una señora se puso a discutir sobre, sobre el tema. Y, Eh, de la SAFAP que ella este tenía discrepancia porque le había dicho no sé quién le había entregado un volante que eh, la plata que estaba en la SAFAP los este, la perdían sí. este y yo le explicaba que no que esa, esa, esa plata pasa al BPS de la misma manera una una cuenta y esta persona no como que una persona relativamente mayor no entraba en no entraba mucho en, en razones este y decía bueno que Una, una serie de cosas que para mí está errada, este, desinformada más que nada, ¿no? Es desinformada. Ahora, Robert, para los que quieran dar una mano, ¿cómo se pueden comunicar? Bueno, eh, se pueden comunicar con. Eh, mi celular es 094 565 498. Este sino, 094 565 498. Bien. después hay más celulares, están los de Rom y están los de José Luis y los de Camilo pero no lo, yo no los tengo en, en, en la mente y si no, de todas maneras este, los sábados de la mañana a las 9 de la mañana, ya, ya vemos varios compañeros en, en el local y, y dirigirse allí al local de Camino Civil y Carlos María Ramírez eh, ahí también este eh, pues, eh, bueno eh, evacuar un poco las inquietudes y quien se quiera sumar a, a tra al trabajo, eh, bienvenido sea Gracias, Robert, por esta comunicación y bueno, al firme, con toda la bueno, fuerza ahí. Bueno, ¿eh? muchas gracias a ustedes, como siempre, y bueno, eh, a las órdenes. Saludos. Bueno, un abrazo, hermano.